El alcalde de la ilustre municipalidad de Villa Alemana, señoras、sí, y señores, ¿cómo está, don Nelson? Un placer Hola, verlo, pues, alcalde. Un gusto, un gusto saludarlo, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a disposición de u s t e、eh, d Nuevamente, es muy distinto hacerlo presencial que hacerlo vía teléfono. Creo que la cercanía es muy importante, tanto para uno como para ustedes también. Yo creo que es muy importante, por eso que agradecido de estar acá. Y bueno, un saludo a toda la gente de la Radio Carnaval. 98.1, acá es una de las radios más importantes de la quinta región. Sí, o y e justo le contábamos al alcalde que las noticias, las informaciones son presentadas por el Bodegón de la Cerámica, que está precisamente ahí en Peña Blanca,、claro. en, en Villa Alemana, hoy día、así、reactivando、es. además también el comercio, la posibilidad de emprender, de tener nuevos servicios también en la comuna. Bueno, sin duda, yo creo que eso es, lo, eso es fundamental. Uno ya está, está generando hoy día, yo creo que todo para Peña Blanca. Ah, hoy día usted sabe que v i l l a l e m a n es una ciudad que vive los servicios, vive los colegios, los municipios, los hospitales,、eh, los bancos.、Ajá. O sea, no hay grandes empresas. Por lo tanto, creo que hay que una ciudad de 140.000 habitantes tiene que, de alguna forma, poder de, eh, eh, redistribuirse ¿verdad? Su, su población. Además, tiene 94 kilómetros cuadrados y Peña Blanca hoy día es la, yo creo que es la que la lleva en el sentido de un crecimiento, un desarrollo. Eh, de, un, de, un, eh, de un desarrollo económico muy fuerte,、uh -huh. va a ir para allá. De hecho, ya hay conversaciones con el Banco del Estado para allá, de、ah, un servio Estado para allá. Qué bien. a u e e o hablando con el gerente. Era un uno de sus sueños sí, y lo conversamos、está. en varias oportunidades aquí en campaña. Ya, hay varias cosas que se han cumplido a s í que sí. Sí. O sea, estamos ya con el tema del paso de i v e l Riquelme, que también ya con EFE y con, el, y con el, el Servio también lo tenemos ya prácticamente en carpeta, ya está、eh, priorizado a, para poderlo sacar. El tema del convenio de Sacatorce con c a r a b i n e r o que también lo hicimos.、Sí. Estamos ahora con el tema de llevar servicios para Peña Blanca. Recuperar ahí en el, el, el ingreso a, a, a Peña Blanca, además también el que es retén de Carabinero.、Bueno, ahí, como, como yo siempre he dicho, fui por o, hablar con el general director, fui por lana y salí con un chaleco e la medida, como、sí. se dice. ¿eh? No salí t r a n q u i l a o al contrario, ¿verdad? vamos a tener el primer cuartel mixto para nuestra ciudad ¿eh? ahí a la, en, la, en el lado oriente, en la puerta, en la puerta oriente de Villa Alemana. Donde es un, es un punto estratégico, ¿verdad? Va, y va a ser un, un, un edificio imponente, ¿verdad? Donde, donde va a albergar a la patrulla Centauro, que es una patrulla muy especializada de carabinero operativa, y también a dos unidades especializadas de carabinero. Así que creo que son, son varias cositas dentro de, la, de, la, de, la, de las ideas que uno tenía、uh -huh. como, como vecino en su momento, y día día las puedo hacer realidad como autoridad. Y ahí se han ido materializando además en, en poco tiempo, alcalde, porque. Eh, asumió en diciembre, estamos entrando a abril, pero ya en enero estaba firmando el convenio. Ya había d o hablar con el general director. e n t o n s o l o un par de semanas,、sí. pongamos en algunos meses, ya se han, ido, se han ido materializando. Además, también todas estas cosas. Sí, bueno, hay muchas cosas que, que sin duda se han, se han eh, materializado. Eh, obviamente, yo creo que cuando uno encuentra una ciudad que efectivamente está, está、eh, no decir abandonada, pero sí despreocupada. Ah, obviamente que todo lo que uno haga es beneficioso. Yo me creo, que imagino, día,、pues. creo que hoy día la gente lo valora. Hoy día, hoy día, una persona me llamó por teléfono cuando venía para acá y me decía: Alcalde, lo felicito, usted sacó a los ambulantes del centro, ahora podemos caminar, estamos tranquilos. Dígame en qué lo puedo ayudar. Con mi marido, paso un tarro d pintura, v o s a pintar、bien. las calles. O sea, a ese nivel de compromiso con la gente、eh, y con la ciudad, porque efectivamente nosotros lo, yo vengo mandatado para, para, para dejar una ciudad segura. Una ciudad ordenada, una, ciudad, una ciudad, ciudad limpia, una ciudad grata para vivir y una ciudad donde podamos disfrutar los espacios públicos en familia. Creo que eso es lo que me convoca, y una vez que termine eso, voy a ir a disfrutar mi familia, voy a ir a ver q u e s e r a mis hijos, acompañarlos, ¿verdad? Porque yo no tengo ningún interés más que. Trabajar por mi comuna porque e s g o un trabajo para mí. Eso es mi alcalde. ¿Qué le parece, don Yanni <risa> Panchete? El alcalde de Villa Alemana, Tremendo, claro, don、pues. Nelson Steinmolina, que está con nosotros, son las trece horas y dieciocho minutos. Oye, echábamos la talla recién e San d i e o l o m i r e como lo ve? Bien peinadito,、ah, todo el t e m o Sí,、tema. pues yo le dije que、ah, viene el, el papi Nelson. El papi Nelson, para así que, que hay、ah, que estar en、eh, una de esas, mi aptitud al、vos. tiro para el día de la mamá. Claro, entonces dejé, voy a estar peinadito. ¿Usted le conoció los dedos a él, ya o no? Perdón. ¿Me conoció los dedos él? ¿eh? Los dedos. Ay, yo me h a b a tenido o l escudo, siempre así. Nunca lo. Maragua. Oye,、eh, yo e c h a d o la talla, me estoy cajando la b a r a para e Yo le dije,、Jesucristo. mira, la bolera roja te la h a y a t e n e r que cambiar. ¿vale? Sí,、pues、yo e no. Estoy, no, estoy no. esperando la camisa blanca.、Ah. La de Villa Alemana. La de Villa Alemana. No, no, el, el, el director del IPS le dejó muchos saludos porque hay un IPS ¿Sí? que es pionero en la quinta región. Que no solamente está atendiendo,、eh, está atendiendo un tema también de impuestos y o t r o a s u n t o y es esta iniciativa pionera es aquí en Villa Alemana, por Don Nelson. Bueno,、eh, efectivamente, yo creo que también、eh, en Villa Alemana, el, el director del IPS, que nos reunimos hace un par de meses atrás, va a llevar también、eh, un chile de t i n d e para allá, ¿sabes、pues, usted o no? Exactamente. Claro, un chico a t i e n d a Peña l a n c a también.、Sí. Eso es generar s e r v i c i o Él dijo:、es. vamos a llevar una oficina con una persona, una oficina donde atienden. Eh, eh, eh, virtualmente hay tres ejecutivos, pero hay un encargado de oficina. No, no, no, por recursos no tenemos, pero lo vamos a llevar. Así que son buenas noticias para la ciudad, porque yo creo que hay, hay muchas cosas que, que la gente hoy día va a valorar, porque nosotros estamos pensando en, en mejorar el bienestar. Y eso, la verdad, que yo, yo le decía en su momento: los, los alcaldes o alcaldesas alcaldes son presidentes chicos. Sí, pues. Efectivamente, y uno puede hacer lo que, lo que quiera, o por lo menos,、eh, y cuando uno tiene las prioridades que son las mismas de los vecinos y, de, y, de, y tiene la oportunidad de hacerlo, la verdad que avanzamos muy rápido. Creo que eso es una oportunidad linda. Los alcaldes tenemos una gran、eh, oportunidad de mejorar la, el, el bienestar de la gente, es mejorar el estándar, la calidad,、eh, ver sonreír a un niño, a un adulto mayor. Y eso no tiene, no tiene precio. Creo que, creo que, tal como dije, para mí esto es un trabajo. Aquí no hay un tema más que un tema laboral, ¿ah? eh, de servicio a la comunidad. Y no voy a aspirar por ningún cargo político futuro. Yo lo que quiero,、eh, administrar bien la ciudad. Administrar bien la ciudad, dejar una ciudad, como les dije, limpia, segura, ordenada. Y de ahí a ver qué s e r á mis hijos. 500 audiencias en los primeros 3,、sí, 4 meses. Sí, yo creo que más.、Ah, porque de repente u no se encuentra audiencia también en, en, en, en terreno. En el terreno Ah, eh, yo creo que más hay mucha gente que, que quiere hablar con el alcalde. ¿Y, y, Pero te recuperó las audiencias. Sin、pues. duda, no habían audiencia、no no, audiencias. No s estaban e haciendo audiencias. No se、tenía. había hecho ninguna audiencia. ¿Y qué importante recibir a los vecinos? Sin duda, pues, es un barómetro importante.、Lógico. O sea, uno es un terreno que le llega al, sí, al、pues. municipio. La gente llega de todos los sectores a l e m a n a s y efectivamente ven las problemáticas de cada uno de los sectores, ven problemáticas a veces personales, a veces son, son situaciones. Que, que efectivamente、eh, está dentro de las atribuciones nuestras para poder solucionarlo y otras no, pero viene la orientación. Nosotros, por lo general, no, nunca estoy solo en la audiencia, siempre está、eh, la, la directora j u d i c a con el fin de poder orientar jurídicamente algunos temas que son、eh, que, de competencia de ella. También está el director de desarrollo comunitario, el director de o b r a también ha estado en la audiencia, o sea,、eh, es un compromiso de los, del, del equipo、eh, y lo otro que yo no lo, no lo cité. sino que son voluntarios ellos.、Ah, o sea, ellos, ellos dijeron, yo dije voy a audiencia y me dijo el d i r e c t o r de la judía, i yo lo acompaño al alcalde, yo lo acompaño al dideco, yo lo acompaño al director de obras ahí, y el director de finanzas, a la vez me dijo, al alcalde, si usted me necesita, estoy disponible, porque hay una, hay una, una ansiedad de parte de los funcionarios antiguos, estoy hablando、mm. de funcionarios de carrera, que, que han sido un tremendo aporte a la, a, a, a la ciudad, y hoy día ellos están siendo valorados, cosa que no se、si、hizo entre años y medio. Ellos no, nunca tuvieron una reunión técnica entre años y medio, nunca. Nunca. Entonces, creo cómo funciona un, un, una, una casa si no nos juntan los papás a conversar qué es lo que estamos pasando, e x a cómo t t a m e e n c vamos a hacer, cómo enfrentar la semana siguiente. O sea, creo que ahí、eh, hoy día、eh, retomamos eso, ese, ese trabajo, porque este es un trabajo ese trabajo coordinado con el resto de las direcciones y efectivamente esta audiencia tiene un muy buenos resultados,、mm. ¿ah? porque efectivamente el director de una centena de cosas que pasan en el terreno. Ah, se entera también la directora jurídica de situaciones que、Así、pasan. o b v i a m e n t e uno termina con una carga emocional sumamente fuerte. Pero claro,、ah, claro que sí. Porque a veces nosotros terminamos, partimos a las 8 de la mañana en punto, y a veces un poquito antes, y terminamos a las 11 de la mañana, a veces muy cansados,、bueno. porque de repente las historias que cuenta nuestra gente son de una carga emocional muy fuerte, que al final uno de repente le、no、dice, lo único que le dice, lo escucha y le dice, pucha, eh, eh, si yo estuviese en su lugar, la verdad que pensaría igual,、uh -huh. porque más no le puedo decir yo. Cuando son cosas personales y cosas fuertes. Pero... ¿Y esto va generando un impacto concreto hoy día, además también en las vecinas que han podido acudir a l a a u d i e n c i a del alcalde? Bueno, sin duda, yo creo que eso es la cercanía. Hay gente que va solamente a conversar con el alcalde,、oh. a, a saludarlo, otros van a, a contarle problemas que tuvieron con, con vecinos, otros van, van para con,、eh, problemas con, con, con niños, con adultos mayores, pero efectivamente creo que es un barómetro importantísimo que todos los alcaldes deberían hacerlo. Porque ahí, es ver, ahí está,、eh, el, el, de repente no hay necesidad de ir a terreno muchas veces si uno recibe audiencia.、Hmm. Obviamente, igual voy a estar de s terreno, igual, porque uno no puede perder tampoco、eh, el contacto, el, el, el contacto en, y también、eh, que no me villa, cuenten cuentos. Exactamente.、Ah, que uno cuando le dicen,、ah, h a y q u e i r a verlo.、Ah, y, y la verdad que es un, un trabajo súper sacrificado,、ah, pero gratamente. Yo digo, estoy feliz y gratamente. Es la única que no está feliz es mi señora. Pero bueno,、no, en、eh, eh, la eh. familia. Es lo que usted cree. No, ya nada、no, no, no. no, que. No. Oiga, no. El alcalde de Villa Alemana, señoras、no. y señores, don Nelson, está ya aquí en la radio Carnaval. Más、no. de 500、Oye. audiencias realizadas, tanto en el municipio como en terreno. Espacio s que reúnen a distintas áreas municipales para entregar respuestas. Él mismo lo, lo decía.、Sí. Eh, presencia directa del alcalde y también de sus directores de las unidades municipales en cada audiencia. Hay respuesta inmediata, atención personalizada para que cada vecino pueda plantear sus inquietudes, soluciones concretas, compromiso s con una comunidad inclusiva. Lo decía、sí. usted también, puede ser una cantidad de problemas.、No, Paréntesis、sí. a propósito de la, de, de la talla de, de la señora: porque eh, eh, su señora, sus hijos han sido parte fundamental, además también de, de todo este proceso.、Sí. Y, y la señora Andrea, de un momento, además de un comienzo, apoyó, digamos, esta. Esta iniciativa y ha sido parte, además, también porque lo hemos visto siempre en la mayoría de las actividades, acompañado además también por sus señores. t e siempre los ha incluido, además, en este trabajo que hoy día desempeña como, como alcalde, porque se le puede ver con sus señores, se le puede ver siempre, además, también con, con sus hijos. Bueno, bueno, yo creo que eso es o sea, lo que pasa: es que uno tiene que, uno como autoridad, yo siempre he dicho la es que las autoridades tienen que ser imagen,、uh -huh. imagen de vida durante todo su comportamiento, tiene que ser absolutamente intachable, imagen de familia. Que también hay, una, hay, hay que. Hoy día la, la familia lo, es el pilar fundamental de la sociedad y hay que robustecerlo porque está tremendamente debilitado. Nosotros estamos con toda la actividad que estamos haciendo, la estamos haciendo en torno a la familia, en、mm. torno a unir esto, esto, esto, estos valores de vida que hay que tratar de r e c u p e r a r l o y también imagen de trabajo.、Ah, porque efectivamente cuando uno. Si el jefe no, es, es flojo, el sí, resto、bueno. es flojo igual.、Pues sí. eso es, entonces aquí hay que dar el ejemplo. Yo el primero l l e g a d y el último en irme. O sea, y hay un compromiso tal como dice, se resienta la familia, pero creo que aquí hoy día nosotros conversamos familiarmente, por eso que yo vengo por ocho años,、ah, yo no vengo por cuatro, vengo por ocho, pero ese es el compromiso familiar. O sea, después, una vez de los ocho años, cuando usted deje la ciudad、sí. como corresponde, hay un compromiso. Yo y no quiero que me pasen la cuenta a los niños. Yo sé que muchos papás me están escuchando en este sentido y a veces eh, eh, han descuidado a los hijos y hoy día están arrepentidos. Yo no quiero que me pase eso, quiero. Eh, ojalá, cierto, poder d i s f r u t a r l o y que también ellos tengan la opción de, de, de, de disfrutar del papá. Imagínense,、sí. yo fui papá a los 52 años, tengo un hijo de 10, un hijo de 8 y un hijo de 6.、Uh -huh. Entonces, creo que ahí hay, hay un tema que hay una responsabilidad tanto de la familia, como estoy hablando mía, ¿verdad? Que yo tengo un compromiso con ellos, pero también creo no puedo ser egoísta, pensar solamente en una carrera, ¿verdad?、Eh, a lo mejor de trabajo municipal u otro. Postergando mis, mis hijos, yo creo que eso no lo voy a permitir y yo creo que ellos tampoco me lo, me lo permitirían después Bien, en el futuro, me pasaría n la c u e n t a y eso no lo, voy a, no lo voy a aceptar. Practicaba constantemente el alcalde, tu, tu,、no si、estaba, fue, estuvo en la Armada muchos años. El, el alcalde practicó tiro mucho tiempo y a los 52, ¡tá! Listo. O sea, oye, y que no, porque siguió, siguió. Además, el que tiene buenos. i g u i ó en la escuela. Eh, eh,、no、el, sí, sí, en la escuela, no, es en la escuela sí, en, pero me e s t i p e dos hijos. c La r o a que a e l o i g el más chico que bueno para hacer los videos. ¿Se acuerda que me lo e s c u h a b a usted los videos? ¿Qué hace? Me dijo, mira, es mejor que el de las redes de la MUNI. ¿Se acuerdan que me decía s e Hace los medios. ¿Se acuerdan? Me decía los medios. Oiga, no, si,、sí, no tiene, tiene razón. ¿eh? Sí, ah, sí. sí, tengo. O sea, sí, pues, o sea, y hace video y, y todo y, el y tema. Sí, tiene un gusto, ¿eh? porque le gusta,、claro. mí, por ejemplo, todo lo que es Michael Jackson. Ya.、Yeah. Él baila Michael Jackson,、ah, tiene, sí, tiene traje Michael Jackson.、Ah, también ahora está con la onda Elvis Presley. Entonces,、ah, también, o sea, n Y sabe las canciones. O sea, más que, y nadie le ha enseñado. O sea, sí, él, Y edita edito, video, ya se ha s e ñ a d o Exactamente. Saben, él,、sí. él, él para la, para la Navidad pidió, pidió un traje de Michael Jackson para bailar thriller. Bueno. Ah, se la sabe el rey al derecho ya、ah, ¿tiene, tiene la p r e n d e los pasos al papá yo creo no yo, yo, yo ¿No? creo que yo creo que contemporáneo de、sí. michael jackson por、eh. lo menos fue alcalde s í no, no bueno a mí me gusta michael jackson de, me gusta ¿O su, usted escuchaba su trabajo. escuchaba e la música y su hijo a lo mejor la, la tomó por ahí yo creo que por ahí puede haber sido pero pero creo que que son los genes también p o muy bien lo que dice usted porque el, el, la familia es el reflejo de la dueña de casa el dueño de casa Y es lo mismo pasa en una ciudad. Si el meterse en una alcaldía en una ciudad es un compromiso muy fuerte, deja de lado muchas cosas. No hay sábado, no hay domingo,、sí. no hay fiesta de fin de año, está en terreno siempre. p o r qué Lo digo porque yo desde afuera miro, por ejemplo, usted fue d i d e c o en, sí, en、claro. Villa Alemana. Es decir, mire, si no hay nada mejor que empezar en algún cargo, en, en, en alguna dirección de los municipios, en las concejalías, porque te ayuda a conocer. ¿Cómo se trabaja en un municipio? Yo, yo, de, de, yo, yo, estuve, yo fui gerente del Sporting también. También, i m a g í n o Entonces, e ahí, cuando me sacaron, yo d el Sporting me llevó a una vía alemana. Ahí recién, ahí, hoy día de carrera, hoy día miércoles. Hoy <coughs> día,、no、día aquí, ¿Va hoy día hay carrera. a pasar、poco? a salvar、no, a los amigos del Sporting no, de una ya, carrerita?、Eh, me encantaría pasar a salvar.、Sí. Lo que pasa es que los p a s a a salvar ahora. Sí, sí. Bueno, yo fui, fui gerente, después fui la primera autoridad durante ocho años. Estoy hablando, era la. la El presidente de la Junta de Comisarios y ahora. ¿Usted era como el, la... como el del bar? ¿El que dirimía, digamos, en el, caso el, de cualquier el, cosa y. c a b a l l fotográfico. Claro. No, yo creo que uno, es? uno está.、Eh, ¿Juez de línea? Eh, eh, eh, no, uno es el, el, el encargado de todo el espectáculo hípico.、Okay. Y obviamente el que toma la decisión última. ¿no? O sea, cuando hay un,、yeah. un penal, el penal se marcó y no hay nada que hacer. O sea, uno podía distanciar caballos, o sea, había、claro. faltas durante el recorrido de la carrera que uno podía manejar. Pero también tiene a cargo todos los premios mímicos,、okay. o sea, todos los, los cuidadores, los cuidadores, los jinetes,、eh, todos los cajeros. El espectáculo está a cargo del ajunte de a comisario y, y, y eso nosotros una hora antes firme al acta, o sea, se recibe una hora antes de inicio de la primera, la primera carrera y se entrega una hora después, ¿verdad?, al gerente de turno. Es un órgano externo, ¿verdad?, que se constituye、okay. con el fin de velar por la transparencia, que eso es lo más importante. Exacto. La transparencia del espectáculo porque hay plata. Entonces, uno tiene que tratar de ser lo más、eh, transparente posible, por eso que también no cualquiera entra a la, a la Junta de Comisarios. Exacto.、Ah, ahí está, por ejemplo, está Carlos Doppelmen ahora, que、Así、fue gerente、es. por muchos años.、Sí. Está Jorge Tillman, que fue gerente también de la Sudamericana、eh, por muchos años también. e o s a gente que tiene un, un, un currículum que, que lo avala, ¿verdad?, para poder tomar, estar en esos cargos.、Y、siempre de... llamó la atención el tema、eh, servicio a usted, ¿eh? Bueno, yo creo、pues、que. Oye, manejar una d i d e c o Sí, eh, nosotros e n e m o s En esa época teníamos 24 niñas, eh,、mm. en la d i d e c o Y efectivamente ahí recién me, me, me, me gustó mucho el tema de trabajar con la gente. Porque yo, bueno, yo soy uno más, yo siempre he dicho, hoy día el rol de alcalde es un rol. Pero somos personas todos.、Mm. Entonces, ahí está la diferencia. O sea, aquí hay, hay un respeto entre los funcionarios, hay un respeto entonces entre los dirigentes, entre las personas que, que hay. Pero、principalmente e o p r a mí me, por ejemplo, los días sábados comprando en la feria solo en el centro con m i h i j o caminando solo. Y me dice el alcalde: ¿Cómo e o anda comprando en la feria? Bueno, me mandan a la feria. Vamos a la, feria", y, y vamos, y vamos a la misma feria, nos、Pero、topamos parte, de repente. Es parte del conocimiento <risas> del terreno, pues. ¿Ah? Entonces, yo soy de r l m e n t e me muestra cómo usted va solo a la feria, porque soy un o m a n o Entonces, creo que eso también le da una cercanía a la gente. Aparte, que hay gente que me conoce toda la vida y alemana. Estoy hablando.、Sí. Eh, Yo soy mi abuelo, a n d r e allá, pues mi bisabuelo igual.、Okay. Entonces hay, hay una historia. Y por eso que yo digo que hay que ser imagen, imagen de vida. Porque aquí sí,、pues. yo siempre he dicho u n o como alcalde no puede f a l l a r primero que nada, a la trayectoria de sus papás, de sus abuelos, de sus hermanos.、Mm. O sea, hay una imagen de vida que hay que cuidar, una imagen de familia que hay que cuidar. Y por eso que、eh, creo que están saliendo bien las cosas. Estoy feliz con lo que estoy haciendo. m u y feliz e s t e r o a t r o m e Muy feliz.、Sí. ¿verdad? Porque, lo he visto mucho en terreno, sí, alcalde. Sí. Porque hemos hecho muchas cosas sí, en ese、sí. sentido. Y, y cada cosa que beneficie a una persona, yo, créame, créame con, tu, con toda la sinceridad、mm. le digo que yo llego feliz a mi casa, duermo tranquilo, nunca、mm. he tenido un, un, un, un algo que diga me, me, me inquieta, porque creo que se están haciendo las cosas bien, somos gente seria, que eso es lo más importante. s a b e s q u e Yo lo vi hace algún tiempo atrás en la televisión, estaba con este despliegue con más de 40 efectivos en terreno. Sobre el grupo Centauro, ahí en el sector sur、sí. de Villa Alemana.、Eh, y sabe que la gente、eh, ha visto que ha, hay un cambio en el sector sur de, de Villa Alemana. ¿Cómo se, ¿Cómo se inicia? Alcalde, cuéntenos en detalle cómo se desarrolló este gran operativo. Bueno, principalmente yo digo que parte, primero que nada, con las buenas vinculaciones que tenemos hoy día con c a t a b i n e r o firmando el convenio de S14.、Okay. Que es era lo más importante porque Villa Alemana es de la única c o m u n en no Chile. No lo tenía firmado. La única en Chile que no lo había firmado. Ah, por razones que todo el mundo conoce, en la ciudad de Villa Alemana、eh, no tenía muy buena relación la administración anterior con Carabineros, pero no, ¿por qué castigar a la gente?、No. Eso es lo que digo, ¿por qué castigar a la gente cuando se、si、hay una relación ideológica distinta?、Eh, ¿Por qué castigar a nuestra gente? Y eso、no、lo, es inaceptable. Ahí se establecieron muy buenas relaciones, nosotros estamos patrullando todos los días con Carabineros, todos los días, de hecho, eh, eh, nos ponen. Carabineros a disposición de nuestras Ay, camionetas. Bien, ¿no? Eso permite abarcar mucho más el radio. No fue solamente una intervención y salieron. Tan... No, no, estamos todos、qué、los días、bien. trabajando con ellos, todos los días. ¿ah? Y, y esa intervención q e le llaman la, la ruta impacto, creo que le llaman, o patrulla impacto que ¿Ya? se hizo, ¿Ya? se han hecho tres veces ya desde que yo estoy. Qué bien. ¿ah? Eh, se hacen con, con diferentes carabineros de diferentes unidades de la provincia de Marga Marga y que se interviene n en algún sector. De la, comuna, de la comuna, obviamente que esto está absolutamente reservado. El alcalde l e avisan、sí. con. Uno sabe que se hace una, un, una ruta impacto, pero no me avisan el, el territorio hasta media hora antes o 10 minutos antes cuando yo presento ahí. Yo saludo al, al equipo, ¿verdad? Y de ahí salen, se despliegan, ¿verdad? Para hacer controles vehiculares, controles de identidad. Eh, y aquí son varias las instituciones, igual que participan. ¿Tan、bueno, todo cohesionado a varios servicios? Bueno,、eh, por lo general, cuando hay hay hay fiscalizaciones,、eh, fiscalizaciones a, a locales comerciales que hicimos, por ejemplo, en n o c t u r n o ahí viene la c d e Salud, viene también la delegación presidencial, o, okay,、yeah. o, viene también eh, eh, las personas impuesto interno a veces también están vinculados, pero, pero la, la, los últimos han salido solamente con personal. Personal municipal, que son los,、yeah. los, los, los funcionarios de seguridad ciudadana, que estamos recién robusteciendo la unidad, y también con carabineros que son. Además, hay buenas noticias para carabineros. Nosotros, el día el 25, para que ustedes sepan, vamos a hacer un, una ceremonia cívico-militar.、Yeah. Creo, creo que es la única ceremonia que se va a hacer en la, en, la, en la región, donde viene, ya está comprometido, un destacamento de la Escuela de Caballería de. De Quillota、okay. con la banda viene también un, un destacamento de, de de la Fuerza Aérea de, de allá de, de Quintero, ¿De, Quintero、sí? de la Armada. También y v a n a desfilar al c o l e g i o con una escuadra、ah, solamente, rindiendo el honor de Carabineros por sus 98 años y además conmemorando un año del, del, de, lo, de lo sucedido con los tres Carabineros que los、mm. lo acribillaron y los quemaron a, en,、eh, el sur. en el sur el año pasado. Entonces、mm. Creo que hay que r o m p r la mano a Carabineros por todo lo que hacen por nosotros. Así que ahí vamos a estar nosotros rindiéndole un homenaje. Eso va a ser f r e n t e al Fronte Carabineros a las 12 del día el próximo viernes. 25. Oiga, alcalde, tiene todo el equipo,、eh, a todo Villa Alemana en sintonía y a todo el equipo municipal, además también, porque Viviana Núñez me dice: nos pasamos con el tremendo desfile, gran equipo de comunicaciones junto al alcalde, la Vivianita Núñez.、Eh, mire, Marcelo Valderrama, que es su jefe de gabinete, además también en, en Villa Alemana, muy atento, los estoy escuchando, me escribe ahí también el jefe de gabinete, que lo, lo, lo veo siempre ahí, ahí. ¿cómo e s m o trabajando con e l alcalde? Bueno, y pobre que te escucha. <risa> El alcalde de Villa Alemana, señoras y señores, Don no, Nelson está ahí aquí en los no, estudios de la Radio Carnaval. Don Nelson, fue promesa de campaña y esa promesa se está cumpliendo porque ha salido a terreno, está ahí、eh, con, con los distintos dispositivos. Viene este tema por Carabinero que me parece maravilloso, pero usted dijo entre medio del i z o n a h una frase: vamos a rebostecer seguridad municipal. ¿Sí? sí. ¿Sí? Van a... Sin duda, estamos ya rebosteciendo. Bueno, cuando yo me recibí no había seguridad municipal, no, no había. Había, había cuatro inspectores. a inspectores, inspectores de renta que van a fiscalizar、ah, las、claro. patentes y todo el tema. Hoy día ya estamos alrededor de 10 personas ya que están, estamos fortaleciendo. Además, vamos a tener un, un, un servicio de patrullaje externo que ya lo estamos, lo estamos próximos a licitarlo. Ya、ah, que son eh, eh, lo vamos a, vamos a licitar, pero yo les los, los, la, la particularidad que son como los Robocop. Ok, o sea, esa es la idea、sí, 24-7.、Sí. Vamos a tener cinco vehículos que van a estar dando vuelta、ah, por, por 24-7 en, en la noche y con un número único que tampoco teníamos el número único.、Mm. Ah, hoy día ya tenemos el número único, que es el, el 12-11 para la ciudad de Villa Alemana, que van a poder llamar desde celulares o también desde teléfonos fijos.、Ah, y eso también vamos a tener una central de monitoreo donde vamos a poder. Bien,、eh, bien. Yo digo, antes el delincuente tenía tres o cuatro horas para actuar, porque efectivamente hoy día nosotros en Villa Alemana, con 75 carabineros. Algunos están con vacaciones, otros están saliendo de turno, otros están con licencia médica. Obviamente, que esos 75 se r e h u s e n más los que están de turno. Y obviamente, no son capaces para los seis cuadrantes eh, eh, en forma permanente. Hoy día están con dos vehículos para los seis cuadrantes catabinetos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un apoyo fundamental para el trabajo de ellos durante el presente año. Así que,、eh, se vienen buenas noticias para la ciudad. Vamos a colocar pórticos también. En, en diferentes partes, en, en Lo Hidalgo, a la entrada、sí. vía alemana,、sí. a en p o r t i c o s Lectores de Patentes,、sí, claro, eh, claro. inteligencia artificial para detectar vehículos robados, ¿ah? o, o, o, o, o por encargo de robo alguno, o, o por denuncia. Así que ten, tenemos ahí en la entrada, en el, en el lado oriente, donde va a ser el cuartel mixto, el número 2, Matutana, el número 3, arriba al lado del hospital, 4、eh, vamos a estar en, en, en el sector Troncos Viejos con. Con Ojos de Agua, que es un corredor muy potente ahí de la gente. Que es un corredor muy potente. Otro también en el Padre de o n c i Medio, en el Troncal. Y también、eh, en el lado norte, en la calle Berlín, la, con el Patio l o s n a r a n j o s Prácticamente todos、qué、los bien, ingresos y salidas bien, de la comuna van a estar resguardados por estos lectores de, duda, de patentes, ¿no? Sin duda. Así que por eso que estamos robusteciendo. Nosotros creo que hoy día la prioridad de esta, de esta administración. Es robustecer la seguridad, pero la seguridad integral. También estamos poblando los árboles, que tampoco se h a b í a n p o b a d o Estamos limpiando los esteros, que también algunos producen, producen eh, eh, electricidad para pa, pa derrumbe de casas, muchas veces, con, con los, si tenemos temporales como los que tuvimos el año anterior.、Ah, eh, y también、eh, reparación de luminarias, que a veces también se producen bolsones de oscuridad cuando, hay, cuando las, lunes, las luces no se reparan. Entonces, creo que estamos haciendo bien las cosas y que es lo que quiere la gente. Si al final、eh, uno está. Uno tiene la posibilidad hoy día de hacer lo que la gente desea. Y ahí tienen, una, tienen un aliado en ese sentido, porque efectivamente a mí lo que me motiva absolutamente es mejorar el estándar y que Villa Alemana vuelva a ser una ciudad grata para vivir. Mire, le voy a hacer tres preguntas de las personas que nos escriben. Dice, por ejemplo, Leticia Fernández. Más que una pregunta, dice: Felicitaciones porque está ordenando la comarca. Leticia Fernández. Víctor Villa Alemana dice. Buena, buena, amigo Sandro Puebla. Escuchando al alcalde, le, mi saludo de parte de los amigos pichanguero de la gloriosa Hernán Trizano.、Sí. El alcalde me dio su tarjeta en la estación cuando estaba postulando. Dígale que lo está haciendo muy bien.、Sí. Y también acá, Hugo Figueroa. Saludos para el alcalde. Dice: Saludos para el alcalde. Gracias por todo. Se ve otra iluminación en Villa Alemana. Muchas、el、gracias personal, Sandro Lo sacamos ahí al, al azar. Oye, alcalde,、eh, mi consulta es la siguiente.、Eh, fue compromiso de campaña, como l e decía hace algunos minutos atrás, el tema de, de la seguridad. Ahora van a ser cinco vehículos. ¿Cuánto van a comenzar esos vehículos? ¿Y cuándo el 12-11、eh, comienza? A... El, el primero de agosto tenemos como meta empezar. Nosotros queremos ser líder en seguridad ciudadana el 2027. Y lo vamos a hacer, porque efectivamente está la voluntad. la está la voluntad de, y también el apoyo, el respaldo de los vecinos, que es lo que quieren. Porque se había perdido la confianza en el comercio. Hoy día tuvimos la, ya sacamos los comer, el comercio informal. Claro. Le subieron las ventas, ni le cuento cómo le subieron las ventas al mercado. El mercado,、uh -huh. mercado llegaban a felicitarme los, los dirigentes sí, del mercado.、Claro. Que efectivamente hoy día estaban, están vendiendo a lo menos、eh, para poder、eh, mantenerse. Antes estaban perdiendo plata. Negocios que estaban a punto de cerrar.、Ah, uno a y una verdulería que estaba en la, en, el, en la bomba ahí de Copec, el paradero 7,、uh -huh. me fue e l matrimonio, me fue a decir. Alcalde, yo estábamos a punto de cerrar、sí. y la verdad que con esto. Sí, pues se p a r a b a n、no, afuera、no, de r verdura. s Exactamente. Entonces, creo que es una competencia absolutamente desleal con respecto al comercio formal y la gente también había perdido, había perdido su, la confianza. Imagínense, nosotros se acuerdan unos maceteros grandes que habían,、eh, que yo los saqué en los primeros c i n c o o seis días,、sí. que eran unos maceteros que eran, eran para guardar todo lo que, lo que la incivilidad puede hacer. Encontramos dentro de esos maceteros ropa. Poleras, que sé yo que, poleras, polerones, encontramos cuchillos, cuchillos cartoneros. Y también otras cosas que no se pueden nombrar, pero、uh -huh. imagínense, o sea,、eh, ese e es l ambiente que se, que se vivía, ¿verdad?, en Villa Alemana. Hoy día, Villa Alemana es otra cosa, así que estamos pensando en grande y estamos, estamos, estamos haciendo lo que la gente hoy día quiere. Y pensando en grande también,、eh, alcalde, para este fin de Semana s a n t o y un bonito espectáculo, un、sí, lindo show familiar, Jesucristo Superstar, que tiene además también una particularidad、eh, y un, eh, un eh, carácter, lógicamente,、eh, familiar y local, porque te tengo entendido que además esta, esta obra es netamente p a r a artistas de Villa Alemana, ¿no? Sin duda, o sea, también esta obra se había postergado durante. Esto se hacía cuando en su momento yo era director de desarrollo comunitario. Ok. Una obra que el mundo cristiano, ¿verdad?, valora mucho. ¿ah? Valora mucho que nosotros eh, eh, eh, eh, recordemos eh, la resurrección, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo en, en, en, en, en vivo. Es una obra en vivo. Actores nuestros son 40 entre jóvenes,、eh, jóvenes y adultos que, están, que participan. Un musical maravilloso, tiene las dos estaciones, las dos estaciones del de, de, de, de, de, de recorrido que hizo Cristo antes, antes de morir. Así que、eh, quedan todos invitados mañana al Parque Cívico de l e n a contar de las 20 horas. Ahí vamos a estar, ¿verdad?、Eh, ojalá sean en familia, vayan, porque es un espectáculo de muy buen nivel. ¿verdad? Y que de repente hace bien que lo podamos disfrutar. Y ha sido importante además el apoyo del, del municipio para, para la creación y para el espectáculo que va a haber mañana. ¿no? Bueno, sin duda, creo que son, son actividades que, que nosotros、eh, vamos a apoyar siempre. t o d a l a a c t i v i d a d e n familia las vamos a apoyar. Y, y así como, imagínate, ya, tenete, ya tenemos el día de la, de la madre, ya lo tenemos listo、sí. ah, y que lo vamos a anunciar. Vienen los hermanos Zabaleta, lo o a n u n c i a r al tío、Ajá. para que la gente se vaya, se vaya preparando, ¿verdad? Es、eh, una de las. Así que exactamente para que vayan nuestras mamás ¿verdad? a disfrutar、eh, esa, ese, ese, esa oportunidad del recuerdo ¿verdad? con los hermanos Zavaleta, que efectivamente no, nunca pasan de moda.、No、Creo que ellos, verdad. ellos son, son clásicos ¿verdad? de la nueva ola y que hoy día también se pueden, se pueden,、eh, se pueden cantar. Es, oiga, a propósito de Semana Santa, además, a l、eh, alcalde de esta nueva administración ha ido mejorando además también、eh, las relaciones con, con las iglesias.、Pues. Sin duda. Bueno, sin duda, nosotros. Están así que vamos a formar la, la oficina de asuntos religiosos. Creo que e、ah, muy importante. Sí, yo creo que es muy importante que, que. Porque las iglesias son un aporte importante para la sí, ciudad、bueno. y a veces no se toman en cuenta. ¿Son parte sí, de la ciudad? Sin duda. De repente las iglesias, en, en iglesias por ejemplo, evangélicas o, eh, a, eh, qué, qué sé yo, p e n t e c o s t a l tienen profesionales, tienen médicos, sí,、bueno. tienen arquitectos, tienen、eh, ingenieros que están disponibles para poder. Hacer algún servicio comunitario. Y la verdad que hoy día llegó el momento de tomarlo en cuenta. Nosotros ya me r e u n i m o con muchas iglesias, ¿verdad? Donde efectivamente ya tomamos la decisión de hacer la oficina de asuntos religiosos, que para nosotros es importante que haya una oficina que pueda organizar,、uh -huh. pueda, organizar pueda dirigir y también podamos difundir las actividades que ellos realizan. Qué bien. Villa Alemana, el alcalde de Villa Alemana. No lo tenemos siempre, bueno, él está a través del contacto telefónico muchas veces. Pero se da el tiempo de venir a la ciudad de Viña del Mar, estar aquí en la carnaval, la FM Carnaval, que marca una sintonía tremenda. En Villa Alemana, el alcalde está con nosotros, don Nelson está ahí respondiendo. Mira, hay un señor que yo transcribí lo que él me estaba preguntando, me dice: somos 25 corredores que vamos a Quilpue a correr. ¿Será posible en algún momento que el alcalde nos apoye con el club de automovilismo deportivo de Villa Alemana? Sería bueno que b r á v Escobar y c e t e n e a alguna pista. ¿Se podrá hacer en algún momento? Pregúntele, don Sandro Puebla. Yo le pregunto, pues, al c a l d e O sea, yo creo que siempre hay que, que soñar en grandes. Uno no puede pensar en cosas chicas. Creo que、eh, como idea, yo la, la, la, la, la, me la he、ah, ¿sí? formulado. a h í en q u e v r a s c o a ellos están viendo un, un, un lugar、ah. allá. Sí, no sé, están viendo un lugar. Pero yo creo que hoy día hay, eso, eso se puede partir evaluando el estudio. Pero hoy día las prioridades son otras. Son otras. Otra, primero, ordenar la ciudad. Primero ordenar la ciudad. Ahí estaba, pues don Guillermo le dice la, la consulta al alcalde. Hay mucha gente que está escribiendo. Oye, alcalde, un señor me preguntaba ahí al pasar:、eh, ¿estas audiencias cómo se solicitan? Bueno, la, la audiencia, ¿Ley Bueno, a a u d i n c i a l e Lobby? No, no, no, no, ellos se inscriben en oficina、ah, de parte a través、idea. de un formulario.、Ya. Se le entrega un, una, una notita. Y de hecho, están así, ¿Sí? de, de, de, de Sandro, de que, de, por ejemplo, todo abril ya está copado y la mitad de, marzo, de mayo también. Ah, entonces, yo a veces llega gente y lo b r i e n d o de s o te cupo igual.、Ah, pero、claro. llega la gente, se le entrega una. Quiere conversar una, con n o s o t e o s Sí, pies, sí. Es, es mucha la gente que quiere conversar y eso hace que, que uno le dé el tiempo necesario. Yo no tengo límites. De repente, una persona viene por tres minutos a saludar y otra que viene por diez, por quince, y yo y la escucho. Por eso que a veces termino a las once de la mañana. Termino muy cansado, pero、eh, creo que con la satisfacción de haber cumplido mi deber. Qué maravilloso. Bien, pues, y e s t e n d e m o s nuevamente la pues, invitación.、Ah. Entonces, mañana, desde las、uh, 20, 20 horas, horas, en el Parque Cívico Belén, el musical Jesucristo Superstar en Villa Alemana. Lógicamente, invita a la ilustre municipalidad de Villa Alemana, su alcalde, d o n Nelson, Nelson está a h y el consejo、eh, municipal y el jefe de gabinete, me dicen también, aquí, <ríe> Marcelito Banderón, que está escuchando la radio. Ya, alcalde, muchas g veces. 140 de, mil habitantes tiene Villa Alemana. Y el、sí. nuevo censo tiene que haber traído una cantidad de gente más. Yo creo que, mira, yo, yo creo que el, el censo, por ejemplo, dejaron a 5.400 do, viviendas sin, censar, sin censar, censar. Y saca un promedio de a cuatro, do, a dos, no, tres, 2, 4. No, 2,8. El censo dice、okay. 2,8.、Mm. O sea, de 3. O sea, do, son,、claro, son 15 mil. Son 15 mil más.、Claro. O sea, estamos, estamos hablando que Villa Alemana. De hecho,、eh, hoy día creció un, un, un 10%, Quilpue creció un 7%. O sea, acá la distancia se va cortando con Quilpue. Villalemana es una ciudad que todavía la gente eh, eh, que, que le da una, un punto favorable, ¿verdad?, para poder vivir.、Ah, bueno, el clima que tiene, usted sabe sí, que la gente, la gente que llegó allá era porque se venía a sanar de las enfermedades respiratorias y tenía un clima privilegiado, como dice usted. Así que creo que hay mucho que hacer.、Eh, hoy día estamos, estamos empeñados en, en estar, como dije, en, En ordenar la ciudad y posteriormente vamos a generar todo lo que y lo está c u m p l i e n d o alcalde. Yo me alegro mucho. ¿Sabe que el otro día, cuando hizo el llamado a usted a través de la prensa nacional a que se tiene que refaccionar todo lo acceso al nuevo hospital, a mí me pareció maravilloso. ¿Ah? Bueno, ¿Ha tenido respuesta de aquello?、Eh, bueno, hemos tenido recién t una v i m o s u primera mesa técnica、ya. de trabajo, que esto sería, de hecho, s e t r a ñ o y medio. Sí, sí. ¿Ah? Si yo le digo, el, el, cuando leo con el gobernador Mundaca, Y le planteé el tema que no había nada con respecto a. se tomaba la cabeza así, con la directora de s e r v en la oficina. De verdad, o sea, yo no lo estoy m e t a n d o tomaba la cabeza así, pero ¿cómo me d i e n e a decir, me v i e e l alcalde? Me dice, ¿qué pasó en los últimos tres años y medio? No sé, porque elegido, las prioridades eran otras, porque, elegido, porque la prioridad hoy día, para el alcalde, es la conectividad, el accesibilidad, la accesibilidad y la seguridad del entorno del hospital, que hoy día no hay nada. Nosotros ya presentamos varios proyectos ya. Al gobierno regional y también se los presentamos al ministro de transporte directamente a él,、ya. también a, al, al, al servicio de salud y también a,、eh, al s e r v i o que tiene que ver、ya. también con. Pero、eh, los tiempos ya no dan, ya. No dan. ¿Y, ¿Y se va a abrir el hospital Dice, y después se va a ir a, a, haciendo el trabajo aparte? Yo creo que la única forma es abrir por parte,、ya. es la única forma de poder, de poder hacerlo, de lo contrario. Ustedes se dan cuenta, ustedes van a estar invitados en, en la comunidad de s d i c e n que entre el primero y el 10 de octubre.、Mm, ok.、Ah, yo creo que ustedes se dan cuenta que ese día, ese día, el otro día, nosotros、Va、tuvimos una, una reunión donde fuimos los cuatro alcaldes de la provincia,、sí. más, más、eh, la gente del servicio de salud, y la verdad que colapsamos. O s sea, e、sí、colapsó más, y más. Y la i d a porque la calle de Abanderado tiene 12 metros sí,、pues. y una micro que venga bajando y otra subiendo.、Sí. Obviamente que ahí colapsamos. Que... l o propia o l autopista Troncal Sur, por las tardes, la vuelta, digamos. Y la, la, la, la salida en la mañana es complicada. Estuvo en una reunión con el director de concesión, además, también, también. se recuerda para, para poder proyectar, además, también hoy día tener buenos accesos. Principalmente, además, también no solo Villa Alemana, porque recordemos que este hospital es, eh, provincial. Eh, es, eh, es provincial, entonces van a ir gente de Quilpue, del de Imache, también de Dolmué, y necesitan, lógicamente, tener buenos accesos. Sí, así que nosotros recién estamos, porque imagínense, el director de ORA b que tiene 20 años, en, recién la primera reunión la tuvieron ahora, a él nunca lo convocaron. Entonces, creo que、mm. ahí también hay una negligencia, pero que、eh, sin duda a todas luces. De que no se preocuparon del hospital, no se preocuparon del entorno, ¿ah? eh, y creo que hay una irresponsabilidad también de aquellos、pero、que no le hicieron la pega. Pero、porque、claro el, que sí, pues. Porque、claro、la, que el, sí, pues. el problema lo ponemos nosotros como municipios.、Pues. ¿Ah? Cuando la gente reclama que no hay seguridad, oye, que a hay, hay, hay autos que no podemos estacionarnos. Me dije, 2100 funcionarios s a n d o para 500 de estacionamiento. No. No tiene, no no tiene por, dónde. por dónde. No tiene por dónde. Pero, pero estamos ya, y por lo menos ya le dimos puesta en marcha a las soluciones que se las planteamos. A las autoridades y también se lo dije al presidente de la República. Así que no hay, se lo dije, en, en, en, en, le dije al presidente de la República que ese hospital no da las garantías ni de seguridad, ni de conectividad, ni de、eh, accesibilidad. Por lo tanto,、eh, es muy probable que en octubre no a b r i e r a Por lo menos los cuatro alcaldes, mientras no den las garantías, estamos de acuerdo, ¿verdad?, de, de, no, de, de oponernos, ¿verdad?, a la apertura. Del hospital de la provincia de Marca Marca. Termina siendo finalmente otro dolor de cabeza, ¿no? a Qué maravilloso Villa Alemana, a ¿eh? Y tanta gente que ha llegado a ir a Villa Alemana. Nos extendimos. Gracias por estar con nosotros, señor alcalde. Venir a vernos, como siempre, estar presente aquí en la Radio Carnaval. Y mañana nos vemos junto a todos los vecinos. Aquí en el Parque Cívico Belén, a partir de las veinte horas, entrada totalmente liberada. Invite a l alcalde de Villa Alemana, el honorable Consejo Municipal, señoras y señores, liderado por Don Nelson. e s t á y muchas gracias, a l c a l d e Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Yanni, por, por la atención. Y bueno, un saludo a todos los oyentes de Radio Carnaval.、Ah, eh, eh, gracias por la sintonía. Y bueno, a disposición, Villa Alemana es una ciudad que hoy d í a recién. estamos Estamos.、Eh, Haciendo las cosas bien, pero siempre cuando, siempre les voy a decir que Villalemán y Medellín que merecen mucho más y para、pues、a vamos. El equipo me dice si la próxima semana vienen de nuevo los estudios, puede ser que pasen a comer una cosita antes de la, <ríe> de la entrevista, me decían los muchachos. Mire n cómo los tengo, mire. s、sí, parece que está mal repartido el chancho, está mal sellado. g r c i a s u c h a tú, bien. Bien, gracias. b u e n a s gracias.